Bueno, gure atala horrengoa da, oa arzu berriak, eta zer dakagu oa arzu Badakagu, duintasuna elkartetik ide bat, abiski bat kontatzeko, bueno, zegiten duten duintasunatik, baina <coughs> gaur egungo edo ilabeteko hilabeteko gaiada, osak, eh, osakideetza, ambulategia eta gure herrikoa da, iztietako amulategia dela, no? pak. Mm -hmm. Punto de atenzion kontinua da, oa arzu guztiko da irurugain mila biztarleko atentzioa, que da atenzion a 60.000 personas el pak, no? Sí, sí, exactamente, sí. El PAC, el PAC, el punto de atención continuada, que normalmente es conocido como, como urgencias, que normalmente es conocido como urgencias y da un servicio de 60.000 personas. Y ¿sí? lo que es, todos los cuales, eh, Paxaya, Orelleta, eh, Lece y Ollacfón, sí. sí. Bueno, ahí es el primer problema que tenemos con el, con el servicio de urgencias, ¿eh? En su día, eh, Tordo, ya hubo movilizaciones, eh, sobre todo para el tema del ambulatorio de, de Verón, ¿no? La cual sí, ya se aquí, hicieron sí, manifestaciones con bastante gente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En Verón tuvimos un problema de que efectivamente faltaban tres médicos y entonces, eh, ante las quejas que venían, que venían diciéndonos un poco a la gente, sobre todo usuarios... ...pensionistas pues decidimos efectivamente... ...pues empezar a, a movilizarnos con Verón... ...y al final después de una serie de movilizaciones... ...pues conseguimos que efectivamente... ...pues que se cubrían las tres plazas... ...de médicos y la situación se normalizaría... ...en el ambulatorio de Verón. Mm. Porque ahora, para centrar un poco... ...cuál cuál es la problemática actual... ...en el pac Tieta. Mm. Mm. Bueno, en el ambulatorio de Tieta... ...tenemos el siguiente problema... Bueno, es un grupo, ...tenemos un grupo designado... ...en el ambulatorio de 16 médicos... Entonces nos encontramos en este momento que hay cinco médicos de baja y dos médicos que se han jubilado y esos puestos de jubilación no se han cubierto y las bajas que se realizan, pues efectivamente tampoco se cubren. Entonces, claro, una población de, de este nivel de habitantes y tal, pues que te falten la mitad de la plantilla, pues genera una problemática importante. ¿Qué claro. problemática genera? Pues en principio lo que está generando es que están está, se está tardando un mes en que te den una, una cita... Eh, Y bueno, y a partir de ahí, pues no solamente la cita del mes, sino que igual pasas por tres o cuatro médicos. No es una atención personalizada con el médico que te atiende desde principio y eh, Luego tenemos también la problemática de que eh, pasan igual 60 días eh, aproximadamente. Tenemos gente que nos ha denunciado 60 días y todavía no tiene un diagnóstico. Y bueno, la situación pues es, es la que es. Entonces, pues bueno, la problemática está... está, está servida, ¿no? O por este ejemplo... Yo lo vi en primeras carnes que se dice, Yo fui también. a urgencias sí, bueno. del PAC y sí. solo había enfermeras. Entonces, las enfermeras no, no tienen la facultad ni la posibilidad ni de auscultarte, ni de recetarte medicamentos, sí. porque no había médico no había de médico, urgencias. Sí, exactamente. Es lo que está pasando, que normalmente, tal, como tiene médico de urgencias, hay dos enfermeras y un administrativo. Entonces, claro, si tienes una problemática de una infección, un problema de oídos o algo... En principio parece sencillo, como no te pueden recetar eh, la, lo que tienes ni mirarte, pues te mandan eh, al servicio de urgencias del de hospital de lo que se supone que está totalmente colapsado. Yo, ¿eh? Claro, es una... pues, sí. la lógica es des descentralizar un poco la atención en los pueblos y los PAC. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que se está colapsando arriba, lo que decíamos, el hospital. Yo puedo sí. comentar que a mí me sucedió un par de citas que he tenido en, en, noviembre, en diciembre, y por teléfono, y la, y la que estaba allí en ventanilla, me dijeron que de 16 médicos o 15, que estaban cinco solo, y así sí. durante dos semanas han estado, por lo menos que yo estaba en esas dos semanas en ese intervalo y yo animo a la gente, a, hay un buzón de quejas eh, que tienen ahí eh, yo, me ayudó la verdad que se enrolló, porque la de la ventanilla estaba la pobre saturada y eh, lleva si lleváis una fotocopia al carnet por los dos lados mejor, porque hace falta juntarla con la queja, rellenáis la queja y te la sellan uh -huh. Eh, que pasa el tema que también tienes que pillar El ticket de Echarnos sobre chanda, como resto de peña Y te puedes tirar la hostia de tiempo porque, hablando de pero, esto... Y claro que hay hasta dificultades También para meter esa queja que es Oficial, porque claro, si nos podemos quejar De boca y tal, y tal pero eso son al final Los datos que les llegan a ellos no Y nos animó esta pues a hacerlo Pero claro, eh, hay que pillarse un poco de tiempo y, O llevártelo preparado Esto Yo lo que, que estáis que... un poco eh, animando Los de Twintasuna, ¿no? ¿Qué estáis llevando a cabo? Sí Sí, la idea ha sido nosotros, o sea, efectivamente, con el documento oficial de, de atención al paciente hemos hecho una campaña, estamos haciendo una campaña de firmas. Ya en tres días hemos recogido más de 2.000 firmas. Estamos a alrededor de las 2.400 eh, quejas ya rellenadas en, en papeles oficiales de esto. La idea es, eh, efectivamente, durante todo este mes que vamos a estar allí a la mañana, eh, recoger todas las mayores quejas posibles y luego todo esto pues, lo entregaremos a, a atención al paciente y tal. Es un poco el elemento que, porque claro, la gente está, pues imagina que la gente está está en muchos casos hasta incluso jugándose en la vida, porque claro, una persona que tarda dos meses y medio en que se le diagnostique una enfermedad, pues según tipo qué tipo de enfermedad sea, pues eh, dos meses y medio en atención primaria es un elemento fundamental a la hora de diagnosticar una enfermedad que puede que puede empezarse a tratarse antes. Entonces claro, sí. todas esas quejas que están ahí, y entonces estamos, esa es la campaña que estamos haciendo va a ser un mes de recoger en todos los, no solamente en el ambulatorio sino en todos los barrios uh -huh. las acciones de vecinos también han hecho están haciendo la campaña y van a estar pidiendo pues efectivamente para que la gente rellene rellene uh -huh. es, es una instancia que lleva un documento base que es un poco que recoge la problemática que en este momento existe un ambulatorio de, de dieta, y eso cuando ya reunamos todas las con las quejas, pues efectivamente la presentaremos a la atención de paciente mm -hmm. para que conozcan la realidad, la realidad que existe en la ambulatía y quita. Vale, Como ¿podemos? bien ha dicho el, el entrevistado, ha llegado a las aso asociaciones de vecinos, a la mía ha llegado, pero porque, claro, ¿cuántas asociaciones, cuántas el CARTES, cuántos grupos se han adherido a, a esta campaña? Bueno, pues han adherido, se han adherido todas las asociaciones de vecinos, la gracias que empiezas desde empieza ese capuchino, lo que es capuchino, Berlangalza, la Borda, Jante, Centro Gastaño, a la verga, eh Zamaldíde, eh, son todas figuras de vecinos, los dos movimientos movimiento feminista, ...Virguna feminista eh, y el movimiento de 21, que es un poco el que ha, que ha llevado adelante porque claro, nuestras nuestras las personas de que están jubiladas son los mayores usuarios que hay en el ambulatorio, entonces a raíz de las quejas, pues, hicimos una convocatoria y ahora en este momento estamos todos conjuntamente en lo que es este, este esa movilización denunciando la situación de la, de la sanidad pública y, más concretamente, de la ambulancia directa. ¿Se puede encontrar información en algún lugar por ahí, eh, Tordó, de dónde os pondréis o...? Eh, sí, sí, bueno, en este momento... Eh, En este momento estamos en, el, en lo que es en el propio ambulatorio, estamos dos horas y media a, a la mañana, Ajá. de mil y media a doce más o menos, ya ahora es cuando los barrios se han empezado a notificar pues que van a empezar a poner. ¿eh? También los hogares de jubilados ya os, ya iremos un poco Ajá. informando en los barrios donde se van a poner, incluso la semana que viene ya entra ya a participar en el movimiento feminista, los martes y miércoles van a estar las, las propias mujeres y tal en el tema de la petición, pero bueno, iremos informando de los diferentes barrios, los 10 se van a poner. También sabemos que los centros de jubilados también han empezado también ya a rellenar las, las quejas. Lo que pretendemos es que, que sea una queja general de la problemática para con ello pues las dos líneas de trabajo que en este momento nos hemos marcado con todo este tema, pues, llevar adelante las dos líneas de trabajo. Una, la línea institucional y otra, la línea de movilización. Y en eso estamos en este momento. Además, ¿hubo eh, concentraciones habéis hecho...? ¿No? Sí, Sí, desde, la, desde el movimiento, desde la huelga del 30 de noviembre del movimiento feminista, que ya tocó el tema también de tanto de Sainte como de Osasuna, desde entonces ya hemos estado haciendo movilizaciones. La mayor movilización fue la del 16 de noviembre, que fue se, una manifestación que se hizo en el pueblo, el pueblo, que fue la primera, que, que, es un poco la que, que fue un poco el lanzamiento, vamos a decir, de, de lo que era toda la movilización. ¿no? Encima, pues bueno, fue una movilización muy importante, ...hacía tiempo que nos hacían movilización de expecta libre... ...y entonces un poco es la que... ...nos exige, ¿no? ...igual decir entre comillas, de que sigamos adelante... ...pues un proceso de movilizaciones y de presión... ...hacia, a través del departamento de... ...de sanidad. Uh -huh. eh, hola Tordos, soy Cote... ...de Independiente, acá oh. estoy aquí también con estas en la radio... ...gracias por... ...por, res, por, por explicar Cállate. la situación dime, terrible. ¿Me escuchas? Pardon, sí, dime. Te escucho perfectamente. Vale, vale. Perfectamente. Te quería preguntar por una cosa que estoy volviendo a escuchar que en Asturias están diciendo de, de volver a poner la mascarilla, he visto que que han comprado un montón de test de PCR para el COVID. ¿Vosotros también notáis por arriba avisos de que vayan a presionar con el tema este de nuevo o, o, o ni idea? Bueno, bueno yo creo que es algo coyuntural en este momento, yo creo que, la que es algo coyuntural el tema de las mascarillas y todo esto. Lo que pasa es que como estas son políticas que se marcan desde, desde el Departamento de Salud, Lo que tenemos es un poco lo que se comenta. Eh, están recomendando, son recomendaciones con el tema de la gripe, por el momento que vive la gripe y el COVID, el aumento de la COVID tal, pero bueno, este es un tema un poco que es del propio departamento. Pero bueno, no pensamos que es el mayor problema que pueda haber en este momento. El problema no. es que no hay capacidad para asumir, porque no tenemos tenemos que no tenemos que olvidar nunca que eh, la anterior pandemia supuso la muerte de, de 1.400 personas en las, en las residencias ancianas que fueron Exacto. los mayores perjudicados. Entonces, claro, esta campaña que están haciendo ahora pues, es una campaña de prevención que, bueno, puede ser positiva y que, pero que puede tener los dos clientes, una, la propia positividad, y otra cosa también, la gente un poco acojonada, la gente y tal, ¿no? Es un poco lo que muchas veces lleva este tipo de campañas. Claro, el, el tema que se decía no es que ahora con la gripe se está saturando, el problema es cómo hemos dejado la sanidad, con qué capacidad económica, y por eso ahora la respuesta les está costando, porque también... Exactamente. ...esa es sí. la clave yo creo... Pues... ...exactamente, eh, hace tiempo que llegaba... ...el Comité de Empresa General de, de, de, de Securetra... ...llevaba años anunciando que efectivamente... Eh, ...lo que venía ¿no? Eh, ...había un estudio efectivamente... ...como tienen las empresas un estudio... ...a medio y largo plazo de las... De las jubilaciones que va a haber... ...y efectivamente el problema... Pro ...sabían que el problema estaba haciendo a la mesa... hacía falta un montón de personas... ...que iban entrando en las... ...en las bajas que había... Lo que pasa es que detrás de todo esto había otro plan no que es, que es lo que siempre se ha denunciado y que lo vemos claramente que es un plan de, de pues eso no de privatizar parte de la sanidad, no que quieren que, que tengamos una sanidad, pues eh, público-privada no quien se lo pueda permitir pues efectivamente puede ir al privado y, el, y lo demás pues queda en lo público entonces no era algo coyuntural de que para pues, claro, cualquier empresa con un mínimo de, de, de ejercicio que tiene pues saben efectivamente y hace un estudio hace un estudio de la edad de sus trabajadores y qué necesidades tienen a largo plazo. Esto ha sido totalmente, vamos, consciente de lo que se estaba haciendo porque había un plan, había un plan para que esta gente está muy ligada a IMQ, Sanitas, etcétera, etcétera, de una serie de empresas, de estas privadas, entonces lo que pretendían es que efectivamente, pues que el que tiene, efectivamente, que, que hay una nueva brecha, ¿no? Existe la brecha sanarial, la brecha de, de género y esta es la nueva brecha, no la nueva brecha de la salud. ...quien tiene se puede, puede se puede permitir el lujo de tener una sanidad privada de la pública... ...y que no pues tiene la pública con sus características buenas o malas... ...por ahí tiene la pública y agárrate a ella según como esté. Bardoán, por recordar, ¿qué podemos hacer, cuándo y dónde? <coughs> bueno, eh, nosotros las dos líneas de trabajo, bueno, en principio es eh, apoyar en este momento... ...pues bueno, en eh, toda la campaña esta de que se está haciendo de recogida de, de firmas y tal... ...donde se van a recoger todas las quejas... ...y efectivamente luego está el día 30 de este mes... ...vamos a tener un pleno en el ayuntamiento, un pleno... ...donde efectivamente está la línea un poco institucional... ...donde la máxima, hemos pedido a, pues a la máxima autoridad de, del ayuntamiento... ...en este caso a esta alcaldesa y que sea ahí un poco la protagonista... ...en el sentido de pedir una a, una ruinas a Garduí... ...para que sepamos efectivamente qué es lo que quiere hacer... ...cuál va ser el futuro en nuestro pueblo concretamente... De, ...con el tema del ambulatorio... Y, bueno y el tema es que a partir de ahí eh, no desechamos ningún tipo de movilización está claro que después de este mes de denuncia constante y permanente en barrios y en el propio ambulatorio eh, vendrá una, una movilización importante estamos eh, estamos preparando una gran movilización y luego pues bueno en la propia entrega de en la propia entrega de las de las quejas de, de todas las instancias que se van a preparar pues es probable también que vaya ligada pues a un cosa pues a una ...a una movilización también, una movilización que... ...claro, nosotros tenemos claro, esto va a ir... ...nosotros y nosotros tenemos claro, que va a ir subiendo un poco el nivel... ...en la medida de que responda o no el... el eh, ...Sagarri, ¿no? Entonces pues sí, es, esta es un poco la línea... ...sabemos ya que, que han empezado a meter algo de... ...algo de... ...hoy ya veíamos que han, han mandado ya algunos médicos de soporte... ...por el tema, porque les está haciendo daño que esté ahí continuamente la denuncia... ...pero la gente lo que tiene que hacer es, pues bueno... ...apoyar las iniciativas... Eh, participar en las en las movilizaciones y estar ahí atento con el tema, no podemos permitir de que de que se facture las unidades pública de calidad y universal. Va, de 10 a 12? Bueno, Exactamente, ah. de 9 y media, de 9 y a 12, ah, ¿eh? Que, bien, que los que jubilados y las jubiladas madrogais Sí, sí, a no sé si mañana el tiempo lo impida, ¿eh? que ya vemos como se, mañana parece que viene una buena, pero bueno, ahí estaremos. Venga. Ahí estaremos. Es tordo, ¿vale? bueno. un placer. Y aquí ha parado de llover.